Días para todos los radio escuchas、eh, de acontecer eclesial, efectivamente,、eh, vamos a llevar a cabo esta celebración eucarística en el marco del año de oración por la santificación de nosotros, los sacerdotes, solicitado por Benedicto XVI, nuestro Santo Padre actual. Estamos también en el marco a nivel diocesano de, de la última reunión del clero, reunión que se lleva. A cabo cada dos meses, y quisimos recordar a todos nuestros colegas, sacerdotes, compañeros de la diócesis、eh, que ya fallecieron.、Eh, no queremos、eh, solamente pensar en los que estamos y en los que vienen detrás nuestros, sino también hacer un reconocimiento. Y con esta Eucaristía a la que le, pedi, le hemos pedido a los feligreses hacerse presente, es eso: recordar a estos、eh, pioneros de la diócesis de San Isidro el General, a estos hombres que dieron. Todo lo mejor de ellos por la evangelización, y es eso básicamente: que aunque ya no estén con nosotros de manera física, pues nosotros los queremos recordar como estos compañeros del p r e d i t e r i o como estos que de alguna u otra forma han dejado impresa su huella, la huella del trabajo por la evangelización, por la catequesis, por un acompañamiento pastoral en las diferentes áreas.